las ocho y veintiuno de esta mañana, agradable, relativamente, vamos a ponerla así. Vamos a hablar con Candela Smith, que es la presidenta de la Juventud Radical. Candela, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo andamos? Bien, acá estamos. Eh, ¿Tiene la JR Pampeana una posición respecto del proyecto para bajar la edad de punibilidad? Sí, justamente hace dos domingos atrás estuvimos... Debatiendo en la localidad de General Hacha sobre la temática, y bueno, eh, no salimos justamente con una postura eh, públicamente, pero por lo menos nos informamos. Igualmente, ya hace años que se viene debatiendo de esto, eh, pero bueno, por lo menos eh, afirmamos y reafirmamos la, la postura que teníamos. ¿Cuál es? que es obviamente en contra de la baja de edad de imputabilidad. Uh -huh. De punibilidad sería para usar el término correcto técnicamente, sí. así no, después no nos dicen que pifiamos, pero bueno. Así que están absolutamente en contra, es un proyecto que rechazan. Sí, claramente lo que presentó el Gobierno Nacional eh, en el Congreso de, de Diputados por ahora, eh, solamente se enfoca en esto, en la baja de edad, cuando hay otras cosas mucho más, importantes y que se deberían de tratar en un principio como para después poder evitar la baja de edad, por ejemplo. Claro, sí, está eh, bien. Creemos que eso es como una vendida de humo donde solamente se enfoca, se enfoca en la baja de edad, supuestamente pensando que eso es lo que va a solucionar los casos, de, los casos de delincuencia, cuando todavía no se trata, por ejemplo, la seguridad social de esas personas, eh, niñas, niños y adolescentes, o cómo se va a dar el régimen penal juvenil, eh, como que quedan un montón de blancos en el proyecto, pero se enfocan en la baja de edad. Bien, ¿y, y por qué están en contra eh, cuando decís este, que el radicalismo tiene esa posición? Eh, ¿Son razones políticas, eh, jurídicas, de otro tipo? ¿Cuál es la, la, la argumentación de la definición? Es un conjunto de todo, analizando el contexto, el contexto actual, analizando el contexto obviamente social, económico, eh, del sistema penal. Nosotros creemos que sí hay, hay que dar un, una reforma al sistema penal, porque claramente eh, data de los años 70, y hay que... O sea, es más, todas las organizaciones internacionales como que lo recomiendan que, que, que avancemos en ese sentido... Eh, pero vemos que no hay que hacer el, enf el enfoque en la baja de la edad. Creemos que está puesto mal el enfoque desde el lado político, constitu eh, constitucional. Somos uno de los pocos países que mantenemos la, la edad a 16, pero no por eso la tenemos que bajar, claramente. Eh, creemos que, que hay que discutir primero de educación en ese país, tenemos que... Eh, también discutir sobre cómo se va a dar el tratamiento de esos jóvenes eh, en el sistema penal argentino, eh, cuando todavía no tenemos datos reales, por ejemplo, de cómo se eh, está dando tratamiento a los casos de jóvenes de 16 años en los penales de Argentina. ¿Qué cantidad de penales tenemos en la Argentina? Que claramente no son tantos. Y, y tampoco los casos de delincuencia eh, juveniles son tantos. Eh, data del 2, 3% en toda la Argentina y que eso no hace que sea o que se distribuya de una manera federal. Siempre están concentrados en la provincia de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Entonces eh, creemos que es innecesario poner el enfoque en la baja de edad cuando hay un montón de, otras, de otros sentidos que hay, que hay que enfocar primero. Bien. Eh, Candela, eh, como joven radical, ¿cómo asistís a este particular momento del sistema político y... y a partir tanto de la convulsión del caso Alberto Fernández Fabiola Yañez que tiene este, todos, todos los centímetros y minutos imaginados en los medios de comunicación pero también de lo que está pasando más allá del Palacio en la vida real con un sistema económico eh, angustiante y también una movida eh, para eh, congraciarse con los genocidas en ese panorama como joven radical, ¿qué decís? A mí me preocupa eh, la crisis que estamos viviendo como argentinos en este país, las diferentes cosas que, que tenemos que ver en, en la televisión cada vez que prendemos y vemos los noticieros. Eh, la verdad que es triste y, y que es preocupante y la verdad es desconcertante como jóvenes. Eh, no nos inspira a un futuro... Eh, no, no se ve una luz en el fondo del camino, como se diría. Eh, específicamente sobre sobre la relación del gobierno nacional con los genocidas, yo ya lo venía diciendo, creo que eh, justamente me habían hecho una nota en marzo de este año, para el 24 de marzo, y yo lo dije desde un principio, este gobierno habilitó a voces que ya habíamos llegado a un acuerdo social de que no se iba a discutir más sobre eso, y este gobierno las habilitó y encima encontró quórum dentro de la sociedad eh, Para poder, para, ...para poder volverlas a poner en el tapete y, y habilitarlas. Uh -huh. eh, ¿Y, ¿y, qué, con... ¿Y qué pensás de que ese gobierno al que estás aludiendo... ...haya tenido un tratamiento tan simpático por parte de alguna dirigencia radical... ...que le facilita las herramientas para la gobernabilidad, para tomar las palabras que utilizan? En ese sentido, a manera personal, eh, estoy totalmente en contra... Eh, creo que, que no tenemos que, que habilitarles las herramientas, el gobierno nacional se tiene, que eh, tiene que conseguir las herramientas, o tendría que haber pensado en tener las herramientas antes de presentarse a una presidencia, eh, antes de presentar una candidatura a una presidencia nacional, cuando sabía que, que no tenía la fuerza en las provincias, que no tenía la fuerza en las localidades. Eh, creo que, que nosotros no, no somos quienes para para presentarle las herramientas y facilitarle, allanarle el camino para que pueda trabajar supuestamente como, como se lo justifica eh, democráticamente. Uh -huh. Y me parece que también el radicalismo tiene un rol importante en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que la sociedad nos votó eh, de una manera bastante importante para esas dos eh, cámaras y para ese ámbito legislativo, y que nosotros tenemos que cumplir con ese rol que nos dio la gente con ese, con ese eh, sí, con ese rol que nos dio la gente y, y el rol que le dio al gobierno nacional, que se ocupe el gobierno nacional en el ejecutivo, se lo dio para el ejecutivo no para el legislativo, entonces me parece que ahí hay una confusión de, de los ámbitos en los que debemos de gobernar y a los ámbitos en los que se les dio poder a la libertad de avanza y al radicalismo a Juntos por el Cambio en sí. bien eh, Una más te hago, referida a la provincia, eh, eh, también hay una disputa eh, en la legislatura provincial respecto puntualmente del aporte solidario obligatorio, Bueno, van tres sesiones sin quórum, esto no, nunca pasó en La Pampa, también el, el, la oposición tiene sus razones y demás, eh, ¿hasta qué punto crees como Presidenta de la JR que eh, se puede ir tirando de la cuerda en una cuestión que es muy sensible, dado que estamos hablando de dinero para la emergencia alimentaria? Sí, creo que también eh, el gobierno provincial debería de, de rever también algunos órdenes en lo provincial. Me parece que se ha usado bastante la excusa de, de la crisis nacional para lo provincial. Eh, no sé hasta dónde se va a tirar de la cuerda, porque realmente no estoy dentro de la Cámara de Diputados, pero me parece que el gobierno, eso sí lo, lo, lo reafirmo, me parece que el gobierno provincial está usando este discurso de, de la crisis nacional, que creo que la hay, eh, pero me parece que la, la provincia tiene los recursos que hay que saber administrarlos, pero que los tiene eh, para poder hacerle o paliar eh, esta crisis. Pero estás eh, eh, informada de la cantidad de dinero que, que Nación no está eh, enviando a la provincia, ¿verdad? Sí, pero también, por ejemplo, yo trabajo en el sistema educativo y y hace menos de 15 días, las escuelas, algunas de las escuelas recibieron eh, una plata libre eh, desde el gobierno nacional, y de eso no, no salen los diarios, no, ¿Qué es una no plata se libre? nada. Es una plata para eh, bajar un dinero para poder administrarla, o sea, no tiene un objetivo específico. Entonces, me parece que, que esto de, de, que no, de que hay recortes, es hasta donde nos dice el gobierno provincial. Sí, pero... no, no sé, no sé de, qué, de qué montos estamos hablando, pero la deuda que eh, Nación acumuló en estos meses con el gobierno nacional posiblemente supera los mil millones de pesos. ¿Cuánto crees que sí, le enviaron yo no, a las yo escuelas? No digo, yo no digo que, que, que se haya una deuda con la provincia, pero creo que están mandando plata directamente a las escuelas, por ejemplo. ¿Pero vos decís eh... que eso compensa, Candela? te parece No, pero... A ver, Siliotto nos viene diciendo, o bien el peronismo, sí. nos viene diciendo hace años de que la provincia es autosustentable, de que tenemos para funcionar muchos años por delante, y ahora la plata no alcanza, entonces ¿en qué nos las gastamos? O sea, si seguíamos funcionando... A ver, los docentes supuestamente somos los mejores pagos, por ejemplo, de toda la Argentina, pero no llegamos a la canasta básica. O sea, sí. tenemos que pasarnos trabajando toda una jornada laboral para poder pagar un alquiler y sobrevivir eh, el mango. Entonces, sí, sí. es como... Y, y somos eh, trabajadores... Eh, ¿Desde de la cuánto ¿No hace somos, que sos docente? Ah, desde hace dos años. Ah, bien, bien. Va, te perdiste capaz la mejor época, en el sentido de Sí, sanarial. Capaz, pero bueno, claro. entonces, si nos perdimos la mejor época, entonces hace cuánto que veníamos mal. No, no, más vale. Y bueno, en tu caso, sos, eh, hace dos años, por eso digo, hubo, hubo un momento... Eh, parece la canción un, un tiempo que fue hermoso No sé si tanto, sí. pero hubo un momento en que los asalariados Como dijo después el macrismo Podían irse de vacaciones Comprar un celular y comprar una moto Eso eh, queda en, en términos históricos Relativamente cerca, qué sé yo Hace una y década justamente, claro. justamente antes de ayer leía una nota Donde decía cómo ha cambiado El sueño del, del laburante mm. Que antes pensaba en tener una casa Un auto propio y hoy ni siquiera lo podemos pensar en esto, sí, sí. solamente pensamos en cambiar un teléfono y comprarnos una bicicleta, entonces es como que eh, también, y esto no viene desde hace 11 eh, meses o 9 meses. No, 10 eh, años Claramente Que sí, hace 10 sí, sí. años viene, desde 2015 para acá sobre todo sí, sí, sí, sí. Candela, muchas gracias por el contacto, más vale, bueno. y si precisás agregar algo más, eh, o querés agregar algo más sobre estos temas u otros, te escuchamos No, muchas gracias, Juan Pablo. Y bueno, nada, esperemos que, que sea fructífero el, el avance del debate en la Cámara de Diputados con respecto a la baja de edad. Eh, sé que hay muchos proyectos presentados, eh, que rondan creo los 15 proyectos presentados desde otros bloques también, para mejorar... Eh, para mejorar el proyecto presentado por el Gobierno Nacional, por lo menos para darle un poco de cuerpo, porque eh, solamente se enfocó en esto de la baja de edad y no se le dio cuerpo a, a la reforma del régimen. Entonces, eh, me parece que hay que enfocarnos en eso, de, de nada, de sacarlo más fructífero y algo que nos quede, porque imagínate si no debatíamos hace 50 años sobre esto, que, que si queda algún proyecto, eh, que sea el mejor posible. Dale, gracias Candela, de vuelta. Gracias, Juan Pablo. Hasta luego. Candela Schmidt es la presidenta de la Juventud Radical Pampeana. Hacete escuchar por WhatsApp. 2954-3378-66. Radio Kermes está en todas partes. Todas partes. Todas partes. 2954-3378-66.